la lluvia a gusto ¿eh? ya está medio queriendo bajar el calor ¿no? más o menos esperamos que caiga más lluvia esperamos que, que haya más inundaciones esperemos que caigan más árboles esperamos que se descompongan más semáforos que sea más gente arrastrada por el agua esperamos que que algún día algún día todos estos sucesos eh, relacionados con la lluvia no nos enseñen que pues Es agua que estamos desperdiciando de alguna manera, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, este buenas tardes, en, eh, buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos también eh, a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la edición número 176, ya saben estamos en vivo por Radio Cartón Com. Eh, Hace un montón que no lo digo, mi nombre es Iras González, este no sirve de nada. Pero bueno, el día de hoy tenemos unas enfermedades para el día 27 de junio. Tenemos, eh, bueno, adelantando también es que el día de hoy vamos a tener lectura de esta revista llamada Poesía de América, que nada más, nada más fue publicada hace 70 años, ¿no? en 1952. Afortunadamente eh, esta clase de publicaciones... Pues dieron la luz no a lo largo de, del planeta no me refiero a la cuestión de las revistas literarias en donde diferentes personas se daban a la tarea pues de, de juntar de mostrar, de criticar de, de repartir no su, su trabajo literario y pues sí este la verdad que eh, da gusto no saber que eh, de alguna manera es una cosa que se ha mantenido no ahora este ya si nos pusiéramos a, a hablar en la cuestión de las De, de la calidad de las revistas literarias pues ahí sí tendríamos para siglos no de, de discusiones pero no es necesario no al contrario creo que una cosa muy importante eh, de las revistas literarias no o incluso si lo pueden llamar fanzine en ocasiones sería el hecho de que Pues hay, hay grupos de gente, ¿no? Que de alguna manera genera comunidad y pues trabajan en conjunto para lograr este eh, pues este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿no? Digo, si ustedes eh, creen poder formar un grupo... De personas, ¿no? En cuestiones eh, artísticas y culturales que puedan de alguna manera, eh, pues, no sé, trabajar en conjunto, ¿no? Ya sea organizándose o organizándose aunque sea una publicación o un solo evento. Pues chido, ¿no? Porque sí pasa mucho, como en muchos ámbitos en general de la vida, pero en este caso en lo artístico y lo cultural, que siempre es esta cosa de meterse el pie el uno al otro, ¿no? En, en, el, en el mal y en el muy mal sentido de la palabra, ¿no? El meterse el pie, porque... Pues, Es que ideas hay un montón, ¿no? Ahora, también ahí habríamos de hacer una pequeña diferencia en la cuestión del, del trabajo artístico y cultural, en que sí es verdad, es un trabajo, sí es verdad que tiene que ser remunerado, pero la finalidad de crearlo no debería de ser la cuestión monetaria, pues, ¿no? O sea, sí es cierto que te, te, que te costó prepararte, que te costó este un montón de sueño y trabajo y desvelo y esfuerzo y lágrimas, si quieres, hasta sangre, ¿no? sé, sí, incluso. Esperemos que no. Pero... Sí es verdad todo esto, pero pero pero yo creo que no necesariamente la cosa principal debería ser el, el, el dinero, ¿no? Primero que nada, porque... Todos, los, todos aquellos que en algún tipo de cuestión de expresión artística ¿no? o de organización cultural o de, o de eventos culturales o de promociones culturales pues primero está en acomodar un, un trabajo de ello mismo ¿no? y que la gente este, se acerque ¿no? y algo que he estado comentando con algunas personas es, y que en algún momento también me gustaría comentarlo en el próximo evento literario que tendremos que ya les voy a hablar de él Eh, es que hay un fallo en la cuestión, creo yo. O un fallo como un. como un hueco, ¿no? Cuando hablan acerca de, la, de las clases o de los cursos de apreciación del arte. Y es que no se. no se menciona usualmente. No digo que nunca, a lo mejor a alguien lo habrá notado, o alguien lo habrá puesto ahí, pero usualmente no se comenta el hecho de que. Eh, sí, es, sí está bien que te enseñen las cuestiones técnicas, la cuestión histórica, la cuestión de cómo tú elaborar una cosa, pero, pero cierto, siento que nunca se menciona el sentido de que el arte... Este, pues es de nosotros mismos, ¿no? O sea, nos dice, o sea, nos dice de que nos dice algo y nos dice de nosotros hacia afuera, hacia allá, ¿no? Entonces esa cosa como desde la expresión individual y que obviamente va a toparse sí o sí con las cuestiones sociales eh, y en comunidad, pues creo que eso no se dice y eso es algo bien importante porque luego existe esta como siempre, siempre ultabarrera en, en que todas las expresiones artísticas están siendo única y exclusivamente vistas como una especie de show No, ya no es una cuestión educativa, ya no es una cuestión a la que tú te expones y entonces te genera cosas ya no suele ser por ejemplo una obra de teatro en donde pues la obra de teatro está aventando un discurso ¿no? que puede ser una una no sé, una evidencia, puede ser una crítica, puede ser, eh, puede ser una protesta incluso, ¿no? O sea, ahora, ahora, no estoy diciendo, no estoy diciendo que específicamente eh, están haciendo una protesta, sino que una obra podría tener ese tipo de tonos, ¿no? Porque por eso también es que luego... Se estudia cómo hacer arte, ¿no? No solamente porque, ay, este, algo no me agrada, voy a decir, eh, estoy gritando en, en tono no sé qué, este, y esto ya es arte. No, no, no, no o sea, también, aguantense, o sea, así, así, por ahí no va la cosa, pues, ¿no? Porque también no todo mundo es artista, porque sí, también. Eso, hablando de cuestiones críticas, ¿no? Digo, está chido generar comunidad y está chido generar grupos de trabajo en cuestiones artísticas y culturales, pero no todo el mundo hace arte y no todo el mundo le entiende bien a la cuestión cultural, porque por eso se estudia. Entonces, eh, sí, creo que nos falta mucho en el estudio y en la apreciación real del arte, no solamente en la cuestión técnica ni en la cuestión de temas, sino precisamente en saber que como parte de una cosa... De actividad, incluso como necesidad humana de expresión, el arte no se nos dice ya que, que es eso sino que es algo consumible y punto nada más, es como ah si sí, es que eh, él, él es artista porque la gente consume las cosas que hace por más este, complejas o por más idiotas que sean, la gente lo consume y entonces por eso vamos a decir que es artista solo porque la gente eh, lo consume, pero ahora también qué, eh, digamos, qué tiempo ¿no? y qué capacidad de crítica tiene la persona que consume cierta cosa o cierta expresión de arte, porque también no solamente es, eh, no lo sé, voy y me paro en una sala y digo, ah, pues sí es de los típicos casos en donde no dice, ah, pues este, un plátano pegado en la pared, ¿no? ah, un par de zapatos, este, un charco de vómito, güey. ah, todo esto es arte ya eso ya pasó en los 50, ¿sabes? O sea, ya ya este hubo un, un urinal, ¿no? Ya este ya todo el mundo nos reímos de eso, ya también ya Warhol dijo, "Ah, todo, todo puede ser muy idiota, monótono y colorcitos pastel, este, y se los voy a vender nomás porque pues estoy en un gremio, ¿no?" Y sí, Hasta la fecha pasan un montón de aspectos culturales. Aquí, por ejemplo, este, hablando de la crítica y los grupos de trabajo, podríamos decir que sí hay algunos grupos específicos ¿no? en Guadalajara. Hoy voy a hablar de Guadalajara. Lo que me compete de alguna forma es que... Pues luego se, se topa uno con estos grupos en donde no solamente se sienten escritores, ¿no? Son esas personas que se sienten la literatura de Guadalajara, ¿no? Así como de, pues... <ríe> y, y no, o sea, realmente sí dan mucha risa, pues, porque lo que presentan, pues, este... Pues es muy pobre. Pero bueno, este... Entonces el día de hoy vamos a tener lectura De esta revista literaria Llamada Poesía de América Nada más publicada hace 70 años ¿no? Para que vean este, La calidad del trabajo que todavía Todavía está bastante completo No está desojado este, No están tan amarillas las páginas ¿no? Ah, de alguna manera estuvo muy bien cuidada Porque recuerdo que cuando compré estas revistas este, Tuve que despegarlas como Vendían directamente de la imprenta Entonces vamos a tener lectura de esto Vamos a tener obviamente el libro De regalo en esta ocasión tendremos una novela llamada La misma historia. Es esta que ven acá, es del autor Sealtil a la triste. Entonces, eh, esto es lo que vamos a regalar el día de hoy, esta novela, para que se pongan atentos. Y entonces rápidamente pasamos a unas. Eh, Pues dos efemérides que tenemos el día de hoy, tenemos que un 27 de junio, pero de 1878, desafortunadamente fallecía Sarah Helen Whitman, Whitman con una sola T, de hecho si sí hay un poquito y medio de relación entre Whitman... Sarah Helen y, y Whitman, este, Walt Whitman, ¿no? El otro tipo, el de, el de, ¿qué? Hojas de hierba o algo así, el de canto a mí mismo, que soy súper, este, gringo y tengo una barbota blanca y así, bueno, ese señor también, este, se pide a Whitman, pero él con doble T. Y Sarah Helen Whitman, eh, sí, es una poetisa también estadounidense, de eh, cuyas obras podemos hablar de al menos de dos libros en específico, uno que se llama Horas de la Vida y otros poemas, y otro libro que se llama Edgar Allan Poe y sus críticos. El, los dos son buenos libros, pero es muy importante el libro llamado Edgar Allan Poe y sus críticos, esto teniendo en cuenta que parte de la historia de Sarah, Sarah Helen Whitman Eh, está muy muy muy cerca siempre de que mantuvo una relación sentimental con Poe. Que de hecho, de hecho, podríamos decir que... Es que es como raro. Podríamos decir que afortunadamente no se casó con él. O que desafortunadamente no se alcanzó a casar con él. Porque no sabríamos qué le pudo haber pasado a Poe si a lo mejor hubiese bebido un poco menos. Pero, pero a lo mejor no sería el poco que nosotros conocíamos o nunca hubiéramos conocido a ese Edgar Allan Poe en general, ¿no? Entonces, por esa parte es como de qué bueno que no se casaron, qué bueno que fue un infeliz vagabundo que luego después este, fue echado de sus, de sus empleos varias veces y terminó ahogado en alcohol, literalmente. Entonces, este sí, Sarah Helen Whitman eh, tuvo ahí algún algunas temporadas en donde se escribía Cué de Lampo. Eso sí, o sea, realmente en, en algún momento se iban a casar, pero después se, se pues se fue al hoyo, ¿no? El compromiso, pero no dejaron de ser este pues cercanos, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí existe por ahí un libro compilando algunas eh, cartas y recados que se mandaban. Eh, obviamente hay esas historias en donde todo el mundo eh, de alguna manera, bueno, en relación a ella, pone a nadie un poco como un, como un simple patán, ¿no? Pero es como, como querer echar por tierra todo aquello que realmente él escribió y que ella, digamos, de alguna manera sabía que sentía por él y, y él por ella, y dejarlo todo solo por la manera en la que sabemos históricamente cómo terminó la historia de... De Edgar Allan Poe, pero no yo creo que obviamente este los dos tienen mucho que ofrecer, tanto Edgar Allan Poe como obviamente Sarah Helen Whitman, y les repito los nombres de los títulos de los libros uno se llama Horas de la Vida y otros poemas y el otro se llama Edgar Allan Poe Y sus críticos conste, conste y, o cabe constar, Este. que este libro llamado Edgar Lampo y sus críticos es uno de los primeros libros en donde se comentan directamente... Eh, aspectos personales ¿no? de Edgar Allan Poe pero empatados directamente con que ella hace una compilación de ciertas críticas que hacen en, en diferentes periódicos de, de esa época respecto a la, a la obra de Edgar Allan Poe ya que este ya había fallecido y de alguna manera no es que no es que defienda como tal, o sea, no es no es específicamente para defenderlo, sino para que se trate de ser justo, ¿no? Entonces, ella de alguna manera aboga en este libro el que el hecho de que si se va a hacer la crítica de la obra del autor, pues nos vamos a quedar con la obra del autor, ¿verdad? No nos o sea, lo de los chismes y todo ventaneando literario, en este caso no importaría porque te estás queriendo hacer crítica literaria. No chismecito, que no tiene nada de malo ninguno de los dos pero no necesariamente van juntos para ser profesionales. Digo, dice Sarah Helen Whitman que también no sean así, con Edgar Allan Poe. Y bueno, tenemos también que la segunda efeméride, que un 27 de junio, pero de 1973, afortunadamente, ahora sí, afortunadamente, nacía Olve Eikemo, e ¿no? Este, que es un músico noruego de, que afortunadamente forma parte de la banda noruega de black metal llamada Inmortal Que es lo que vamos a escuchar el día de hoy Porque el otro día este, me marcaron y me dijeron Oye, este te damos permiso ¿no? de que pongas ahí en el programa de la sangre viva este, unas canciones de Inmortal Y dije, ¿de verdad? Me dijeron, sí, sí, sin problema, ¿no? Es parte de la cuestión folclórica y cultural de Noruega. Y de hecho, sí, es, a, podríamos decir incluso, ¿no? Por ejemplo, si aquí en en México algo súper típico es... O sea, pero típico, típico, sí, de que, de que nació directamente de aquí, sin ningún otro tipo de influencia. De, o sea, obviamente sí con influencias, pues, pero por así decirlo, es el mariachi, ¿no? Entonces existe algo en Noruega que también es así, Pero así como después podríamos decir que con el tiempo hay un género que salió y luego fue muy representativo del país, aquí podríamos decir de alguna manera que fue la cumbia, por así decirlo. Ah, pues ese mismo ejemplo de, de esa cosa súper representativa a nivel folclórico y cultural de México, pues es el black metal, pero en Noruega. ¿no? Entonces vamos a escuchar el día de hoy este, estas tres hermosas canciones de, de Inmortal, porque pues es lunes, es lunes de escuchar Black Metal obviamente, entonces vamos a escuchar esto que se llama One by One de Inmortal que si sí nos dieron permiso, Facebook, como ves me mandaron un correo y me dijeron, oye men este, tú ponlas, y dije, ah, chido entonces vamos a escuchar esto de Inmortal y regresamos con más de A Sangre Viva aquí en Radio RadioCarton.com Despedida a mi cuerpo por Ramón Mendoza Montes Alguna vez, trepando la escalera difícil de mi herrumbe Deberé abandonarte, cuerpo mío tan amado Con el mismo difícil desprendimiento lento del minero Que abandona su mina de oscuridad y cobre Con la misma pausada, dogmática fatiga con que trepa Doliéndose la ancianidad a un árbol No será fácil ni es vergüenza el decirlo, porque yo te he querido más que el agua a su orilla. ¿Por qué sentir vergüenza de cantar nuestro cuerpo? Este maravilloso milagro en permanencia, elegante, prodigio y que resume todo lo tierno que hay sobre la tierra las playas con sus yemas codiciadas, el pudor inefable de la arcilla, la savia como un cuerpo de Dios entre los huertos, y esos tan breves, cadenciosos gérmenes del viento, sembrador y compañero. ¿Y por qué no decir, este cuerpo es mi cuerpo, en el cernir del trigo está mi cuerpo, en el abrirse bajo la piel de las uvas está mi cuerpo?, Nació de un fértil remover de entrañas como jugo ambicioso de banderas. Buscó un sitio en el aire y un vestido para dar forma a su sorpresa. Me envuelvo en él de semejante modo que en sus plumas el águila se envuelve y como envuelve su ceguera al ciego y a la burbuja el agua bajo el puente. Llega el marfil del tiempo y se cimienta en la frugal estancia de mis uñas como dócil ceniza que sin leño se adapta al recipiente que la guarda puedo decir soltadme las palomas les ofrecieron mis dedos a estas tibias rocas o puedo decir dejad que crezca el beso lo dejaron mis manos en las cosas puedo decir y digo tengo un cuerpo y este cuerpo es mi cuerpo Cuando la noche venga, cuando no halléis mi cuerpo, imaginad un pájaro con sangre en el costado, impotente murmullo clavado por las alas, taladrando paisaje vuelto ciego en un álamo. Pensad que la burbuja perdió de vista el vaso, el agua es mutilado, cansado polvo en fuga. Cerró la transparencia sus arduas bocas claras, el cuerpo en su recuerdo como un pozo madura No cometáis la infamia de adelantar fue el humo reflexivo alzado por chimeneas candentes pensad soltó sus gritos como presagios largos a correr por las pistas de los muertos audaces la distancia ceniza fogata consumida levantará sus árboles a clamar pasó el hombre Dobló por las esquinas de la flor y el espejo Iba ardiendo en dolencias de caña que se extingue Tuvo en su labio el fresco saber decir los nombres Abriendo el abanico del beso Y las semanas Fue, digamos La frágil gotera que al fin supo La vocación dulcísima De formar una orilla Conocimiento de ti. Por Mario Puga. Deja que en el silencio de esta noche de lluvia y de reposo, comience a conocerte en una caída de bruces a la vida. Deja que penetre recogido, silente, en el claustro secreto de tus años formados entre guerras y derrotas repetidas. Sé que en la frente llevas tu signo de estrella vesperal, reflejada en el pozo insondable del tiempo. Enseña visible del cambio, de los días de los siglos, en los siglos de los días. Del espacio que se hunde la inmensidad de los silencios. Está tu signo entre los ojos, claro evidente, Consecuente de los derrotados recorridos, emergiendo detrás de los obstáculos salvados bañados en aguas tersas de sentido y de espera. Pero este, punto, este punto inaprensible, por esta encrucijada de caminos, alcancé los umbrales de tu reino sin entrar, apenas asomándome a tu experiencia de mujer y madre, de ser combatido en cada edad hacia el retorno. Nos habíamos de hallar, Tenías que posar tu mano diestra sobre mi hombro, extender en abrazo de flor enardecida la siniestra, la mal denominada y tan querida sobre mis ojos tordos, angustiados. Así nos encontramos. Tu presencia conmovió mis cimientos, Me renuevo asombrosamente como Crisálida, que cobra alas aprendiendo profundamente el sabor de las estrellas, olvidando el ácimo regusto de una soledad acompañada. En el arco en reposo de tu cuerpo, era el dardo desnudo abandonado, esperando la acción de tu parábola. Sumergido en el humus terrenal de la angustia, estaba la distancia interior de los quebrantos, Perdida la simiente en la raíz del fuego, pétreo los pies de ser trabazón de heridas, disperso en la innúmera proliferación del llanto. Eras tú la distancia volcada sobre el hombre que padece su propio destino inacabado, que se forma al instante y se resiste al eco que golpea en la sien, tensantemente clavando, a la que no responde el tiempo establecido en la eternidad de tu suspiro. Te resiste la forma del grito que no alcanzas me resisto insólito contra mi ser que se alza no sé cómo he podido caminar sobre huesos triturados de pánico rodando a golpes turbios sin alcanzar la cima de mi propio sustento sin poderte tener, oh flor enardecida en el cuenco agitado de estas mis manos rotas Encontré quién sabe por qué designio escondido en mi tumulto. Quién sabe por qué voluntad de renacer a la esperanza. Quién sabe por qué indicación desconocida de un poder innombrado. No me atrevo a definirte más. Me quedo con esta imprecisión de avatar irridicente que me alza hasta tu horizonte de equilibrio en avance inacabable. Prefiero así que mis raíces de tierra y de penumbra se renuevan, en la caricia de agua lustral de tus miradas, en la caricia magnífica del aire que agita el oro pulido de tu cabellera, en la intimidad de tu perfume arrebatado. Podría interminablemente decirte todo esto, en sueño y vida, repetirte cada hora la magia de tu luz en la sombra de mis años, Alzarte, así, así de alta Siempre encima de mi hombro y alzarme a ti Poseído por ti Hacia tu imagen de aspiración sin abandono Y siempre estaría girando en tu luz que es más que tu mirada Siempre estaría recreándote en mi interna lucidez desvelada Siempre estaría conociéndote como hasta hoy, no lo sé Pero sabría Siempre estaría acercándome al pozo donde amanece el día, donde me sumerjo para sentirte, donde creo mi propia fantasía, para, pero no para descubrirte, más que en la fantasía de una soledad ya trasvasada, en la pareja que quiere hacer camino hasta que los maitines llamen, tal el recogimiento de mi ser asombrado. Te buscaré siempre dentro de cada mínimo infinito de hombre, Aquí estarás ahí, en todas partes, como en el sueño te hallo inagotable. Construyendo mi propia nada Por Lilian Serpas por un deseo de silvestres humos, llegué desde la angustia hasta mi sangre, por una verde piel de húmedo tacto, soy la forma del sueño de la tarde, más allá de mis ojos, vuelta ceniza, leve del árbol los anclados jaspes, tal vez entonces dibujó la niebla mi rostro triste, de su sola imagen, mi párvola existía, Y dio sentido al regalo de miel de los panales, a la alta dimensión donde se posa, sobre columpios, la torcaz del aire. Mi sed me mira vertical el agua que ha olvidado sus ojos en el viaje. Un sonido a la onda abre sus rutas de música a mis voces desde antes. Hoy prolonga mi tacto que le pulsa la delgada antena de sus metales al corazón su vértigo de cuerdas de un acorde estelar celeste clave. Toda una pura soledad hilvana, la dúctil niebla de fingidos ángeles, huidizas formas sébiles esbozan un múrice horizonte, y en todo caen sus imágenes. Un naufragado ritmo de maderas flota del corazón vuelto velamen, deshabitada angustia de mi ser donde un ancla invertida se me cae yo me quedo sin ojos y sin manos por abstracta existencia interminable y estoy aquí en el éxtasis y el frío desde un tiempo sin sol sobre mis naves elegía del viaje Nago, navego en esta tarde sobre proas que invaden mi penumbra, por el fino acueducto de mis venas, por mi sueño, crisálida de fuga. Hoy le lanzo a los anónimos mis pájaros que a las horas eternas adelanten. ¿Qué silenciada aguja se ha quedado tras la fija señal que va adelante?, Busco la propia imagen de mi forma por la móvil vorágine sin sangre de un infinito júbilo sin causa, secreto de lo próximo y distante. Emigro hacia otro cielo, al horizonte de mi curvado vuelo en la ala exagüe, y porque huésped soy bajo sus arcos, hago viaje de alta hacia la tarde. Embarco desde zona sin sonido. Por silencios de espanto y sin palabras, donde la noche de mis ojos arde de luz total hasta el talón del alba. Oscilo en el temblor hacia las cimas del vértigo que arrastra, al vacío sin puentes, donde un ángel a mis ojos le tira su mortaja. Es su imagen que miro en mis espejos de la niña que llora por mis lágrimas. Mi ánimo asciende rosas de milagro por mi sueño que viaja y está ausente. Mas es cuanto más lejos que le siento, por un hueco de luz, su imagen tenue. Por silencios antiguos, como goznes, abro cerradas puertas de mi ausencia. Y porque estoy ausente con mis sueños, enarbolo a mis mástiles sus velas. Por este viaje busco la salida giratoria, que al borde de mis manos elevo sin volver, desde ciudades que duermen en el humo y desde el canto, y mis manos dibujan la tristeza, tristeza mía de piedra y pesadumbre, tristeza de mi asombro en los dioses, tristeza en la otra orilla que se hunde, no, no estoy aquí, sino en la ausencia por interludios de plomisas, y de plomisas márgenes, Allá donde los rostros se me niegan y la azul esperanza se me cae, caen nombres de flor, caen las formas que giran allá al fondo de los astros, y con los cuatro rumbos de la nada encuentro mi estelar abecedario, el sideral dominio le transforma a mi delgado aroma sin materia, por la prófuga imagen de crisálida, de una flor taciturna en las estrellas. Desde un tiempo de sombra, mi estatura levantó desde sus brújulas de huida por un viento fantasma que zozobra flotando sobre barcos de fatiga. Levanto de la muerte por los círculos sin término, en un viaje que no llega, hasta cruzar las nubes sin caminos, con mi pálido rostro entre la niebla. Boom. Joven, pues, este, creo que ahora que la banda que se llama Inmortal nos dio permiso de poner música, ¿verdad? Que nos mandaron un correo así súper explícito diciendo, este, estas canciones, eh, no hay problema que las pongan en el programa que se llama Sangre Viva, que está en vivo en radiocartón.com los lunes a partir de las 7 de la tarde, ¿verdad? Este. Y que por eso pasaremos pues, a escuchar la segunda canción, que hablando de. de pues esta elegía, ¿no? Seguiremos con otra elegía, pero noruega, llamada eh, La oscuridad que me que me abraza, la oscuridad que me cobija, ¿cómo lo podríamos traducir? Embrace me, ¿sí, no? The darkness that embrace me, ¿sí, no? Entonces vamos a escuchar esto de eh, esta bonita canción de Inmortal y regresamos con más de la sangre viva. Sabiduría del llanto. O sea, si ¿sí se vale llorar, pues porque físicamente también te limpia, pues. O sea, cuando algo te entra en el ojo, por eso cuando alguien está llorando, recurren a ese de Creo que algo me entró en el ojo. Es como si sí, porque el ojo eh, solo empieza a llorar para limpiarse. Nada más que uno es bien tonto y se sigue picando el ojo, pero <risa> este cachen, cachen. Sabiduría del llanto de Fabián Dobles. Uno es su un muchedumbre de arroyuelos en una inundación incontenible que desde oscuros cielos milenarios, tormentosa nos llueve. Uno es su un muchedumbre de arroyuelos, mas hay un raro dique en la garganta. Uno balbucea a hablar para romperlo en palpitantes astros y gemidos pero que quede hacer una, una voz sola. nos suena tan celestemente vaga, tan de lejana tierra, como si la robara una ansia ajena que nos lleva a nuestros propios sueños. Uno es su muchedumbre de rolluelos con ese extraño dique en la garganta. A veces lo sentimos tan hermano que se nos hacen claros los hoyosos comprendemos el llanto. Y desde la garganta, que enmudece, pues es llanto desnudo, sin los ojos, nos quedamos mirándonos las lágrimas en su origen, naciéndonos y escuchándolas, como si nos oyéramos a nosotros mismos. Boo. Salud. Salud. De nada. Soledades, de Emilio Prados Caracol lejos del mar Estoy haciéndome luz y, tal vez, por no ser tiempo, justo que, sin ti, he perdido Te contemplé, te sentí aposada de mi tristeza Juntos, frente a frente y solos Y sin poder habitar huecos de sangre o de nácar señales de nuestra ausencia la figura que nos dimos cuando pensamos los dos vivir solos un universo me acompañabas yo en ti descansaba cotidiano de mí y de mí que hacer siempre inútil pues de preguntar por mi ser aquí y allá no encontrarlo y cavar más hondo Abrirme de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, y caer como en dos valvas, sin cuerpo, en tiempos que nunca he visto, sin cuerpo, me levantaba y sin cuerpo, entre mis manos, tú sin cuerpo me decías, ¿por qué no vives conmigo? Yo jamás te di respuesta, solo escuché tu nostalgia sonora, tu hermosa vida, tu descansada belleza ante el papel de mis ojos, la geometría de paz interna bajo el espacio constante que te perdía, la espiral de ti que un mar que no eres tú te buscaba. Pero en nuestra intimidad vivimos juntos tan solos. Un día, en el mismo cuarto que habitamos, un secreto doloroso, Desnudaste de ti cuando yo caí abierto y más desolado que nunca en nada saber. Pude escucharte en la voz que no es tuya y en ti hablaba. Y sentí que escucharte que mi secreto desnudo era tu mismo dolor. Amor de ti, mi alegría de amor que tú en mí gozabas. Y por eso me hago luz para encontrarte aquel tiempo oculto en que fui tu amante caracol lejos del mar infinito en sangre y nácar dejé mi que hacer inútil por vivir en ti conmigo y estoy haciéndome luz por ser en mí donde estás posada de tu belleza pues mira tus ojos mi cuerpo espiral de ti es el mar que no eres tú y te buscaba ¿Se oye en ti mi voz de mar? Caen marchitas las paredes de mi soledad cantando. Vengo en la espuma del mar a ser caracol besado. Entra en mi cuerpo la espuma que se desnuda en mis brazos. Dos soledades se juntan, nácar y sangre, a mis labios. Sonetos, por Raúl Leiva Amor es un estado de inocencia, primavera del mundo Era soñada cuando el hombre encontró correspondencia con Eva eterna en ansias coronada Amor, palabra mágica, cadencia de gozosa ternura revelada en medio de relámpagos Esencia de una mujer en magia transportada. Amor, amor. Misterio, poesía. Soledad tan total y matrimonio del cielo y del infierno delirante. Amor, amor. Tu impulso desafía todo poder terrestre. Hasta el demonio ciego muere en tu espada fulgurante. Amor, amor total derramamiento de oscura luz, de sombra sobre el día, amor, amor, un mar de encantamiento cuyo oleaje en sí mismo se vacía, amor, amor, gozoso sufrimiento, nostalgia plena, suave melodía, amor, amor, feroz desgarramiento tan deseado pesear, a pesar de que dolía, Amor, amor, virtuoso en tu pecado Claro en lo oscuro, lento en la creciente de aire de flor y aroma de clavel Amor, amor, cabal transfigurado en aquel ángel Que derrota a la, a la serpiente entre su sangre Amor, vertió luz bel Amor, amor En sueño delirante que nos sumerge en aguas de inocencia, donde la noche reine centellante. Más allá del dolor, sonora ausencia, nutrido de absoluto fulgurante, amor, amor, deslumbradora esencia de una plástica sombra, de una amante cuya carne derramada incandescencia. Amor, amor, tu caudalosa magia un mundo nos descubre el de odiseo latente en nuestra sangre, oscuro viento, amor, amor, tu hechizo nos contagia un sueño puro de estremecimiento, en tu nombre diabólico, deseo. Ola del dulce amor, cálida ola, resplandeciente luz, resplandeciente, corola de la espuma tu corola, frente del paraíso de mi frente, Amapola morena, sí, amapola, corriente oscura del amor, corriente, aureola desolada que me aureola, vertiente pura, soledad vertiente, caracola impetuosa, caracola, ardiente cuerpo del amor, ardiente, sola de sueño y en el sueño sola, serpiente embragadora tu serpiente, tremo la poesía en mí. Trémola, permanente en tu fuego, permanente. Y bueno, esto es una lectura de esta revista literaria llamada Poesía de América, que nada más se publicó hace 70 años y que afortunadamente la tenemos aquí. Pero no es lo que vamos a regalar el día de hoy. Ojalá tuviera más ejemplares para regalar. Así como de tú no quieres, tú necesitas leer este libro. Toma, llévatelo. Este, ya lo he hecho, ya lo he hecho con otros libros Pero eh, en este programa eh, Llamado Sangre Viva, nos dedicamos también Aparte de leer, este, poner un poquito de música Y hacerle al, al Algo este, Regalamos libros Y en este caso, eh, vamos a regalar Esta novela llamada La Misma Historia De Saltil a la Triste Que es esta novela que tenemos acá Y creo que el autor es este Que tenemos aquí Que se parece A Chekhov No sé si ¿sí porque también es escritor o por la barba no creo que sea ruso pero bueno eh, esto es lo que vamos a regalar el día de hoy entonces la pregunta la pregunta es muy ah, es, bueno sí, la pregunta del día de hoy para ganarse este libro de regalo que es una novela llamada la misma historia eh, la pregunta es muy sencilla. Ya saben, este, para darnos la respuesta, eh, pueden ponerse en contacto con la página en Facebook de este programa y mandarnos un mensaje ahí en directo o incluso publicarnos en la página. Estamos como a Sangre Viva sí, en Facebook. Y también se pueden meter a Instagram y también buscar ahí a Sangre Viva Programa. Y ahí este, podrán ponerse en contacto directamente, mandarnos un mensaje o etiquetándonos incluso, no sé. Este, La pregunta es muy sencilla, díganos... Díganos eh, ¿Qué será bueno? Es que, bueno, sí, díganos El nombre de cuatro revistas literarias Que conozcan, que les gusten Y que nos quisieran recomendar El nombre de cuatro revistas literarias Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que se llama La misma historia del autor Salciel a la Triste, que es esto que tenemos acá. Entonces ya saben, pónganse en contacto con nosotros en Facebook o en Instagram, díganos eh, el nombre de sus cuatro revistas literarias favoritas. Y listo, con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Y cayendo a ya la última parte del programa. Solo para comentarles y hacer la promoción de que ya tenemos este, el poderosísimo cartel de la poderosísima este, actividad literaria lectocrítica que vamos a tener pronto. Esto es el cartel del primer café literario ¿no? que vamos a tener aquí en Guadalajara esperemos que vaya a haber más ¡Uy! están todos invitados aquí este, aparece en las redes sociales, en la página de facebook del café literario lo encuentran como café literario gdl ahí está o también en instagram igual estamos como café literario este, gdl entonces eh, pues ahí nos pueden encontrar y ahí se pueden meter al, al grupo en Facebook ya estaremos ahí publicando muy pronto cuál es la, eh, el tema que vamos a tratar en la primera sesión de qué trata el café literario pues tal cual así como lo dice eh, vamos a generar el primer ciclo de disertaciones literarias usted no sabe qué es una disertación pues adelante, este abra Google en este mismo instante, váyase corriendo a donde tenga el diccionario más cercano, aunque sea uno de idiomas y busque disertación, aunque sea uno de sinónimos y antónimos, también busque qué es una disertación y ya eh, topelo con literario y va a ser eso, ¿no? Digo, este, porque no lo podemos llamar específicamente un debate porque no tiene las... Eh, no tiene las partes específicas de un debate, ¿no? No va a haber un ganador, no va a haber un jurado como tal, este tampoco es, digamos, una mesa de trabajo o una mesa de exposiciones porque todos los asistentes de alguna manera vamos a participar, ¿no? Entonces, en el café literario, de que va a ser una disertación literaria, pues se va a hacer una cuestión entre diálogo crítico, por así decirlo, un diálogo crítico respecto a ciertos temas que atañen o que se desprenden o que pueden caer incluso dentro de la literatura. Y esto va a suceder en el café Cali Catrinas, esto se encuentra aquí en, en, en el centro de Guadalajara, en la calle Gilardi número, número 82. Entonces también ahí se pueden poner en contacto ya sea en la misma página de, de acá con los chicos en el Café de Calicatrinas. O métanse directamente al grupo en Facebook de Café Literario o en eh, la página de Instagram de Café Literario GDL. Si los encuentran Café Literario GDL empezamos el próximo jueves 14 de julio. Pretendemos que las sesiones sean cada 15 días de 7 a 8 de la noche, la entrada es completamente libre, entonces ya saben, este vamos a tener muy pronto el comienzo del de, primer ciclo de disertaciones literarias conocidas como Café Literario GDL, eh, apúntenlo, eh, agéndenlo, eh, compártanlo, eh, métense ahí en la página del grupo y pues estén atentos, subiremos pronto eh, la temática de la primera sesión y pues agradecer a todos ustedes que se han puesto en contacto ya sea con la página de Sangre Viva o en la página directamente del, del, del grupo este, de Café Literario y pues eso sería todo por el día de hoy eh, pues agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, que, que comparten este video que comparten la página de Radio Cartón en donde pueden encontrar el podcast de este y todos los demás programas, de todos los Hasta ahora 176 programas que han ocurrido y pues este, los dejaríamos con una última canción. Les recuerdo que ya tuvimos eh, la pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana que es díganos el nombre de sus cuatro revistas literarias favoritas, recomiéndonosla. Y, este, y no olviden eh, entrar en la página también de Sangre Viva y en la página de Grupo Literario, digo Café Literario GDL, que ya va a comenzar pronto el próximo jueves, va a ser eh, el próximo jueves 14 de julio, va a ser cada 15 días, esto de 7 a 8 de la, de la noche, eh, en Café Cali Catrinas, que está en Gilardi número 82, entonces... Muchas gracias, los dejamos con una última canción De Inmortal, esto que se llama Mighty Raven Dark Gracias, eh, mi nombre es Siret González, aquí el joven Chuck en los controles, allá el joven X Balanqué en el Dark Souls Este eh, Hasta la próxima